Otra persona fue detenida por el intento de asesinato de Cristina Fernández. Se trata de Nicolás Gabriel Carrizo. Otro de los integrantes del grupo que decía vender copitos de azúcar Y que también integraban Brenda Uliarte y Fernando sabac Montiel Este cuarto detenido fue visto en varias oportunidades antes del atentado En la zona de la casa de la ex presidenta Y también el mismo día del ataque Luego del intento de magnicidio Dio una entrevista al canal porteño Telefe Junto a Uliarte y a otros cuatro integrantes del grupo Para desligarse de los hechos En Jujuy, la comunidad tilquiza del pueblo originario Ocloya sufrió otra vez represión y detenciones por defender su territorio. Como les venimos contando en este noticiero, la comunidad viene reclamando que se libere el camino de acceso a su territorio, que se encuentra bloqueado por el empresario Daniel Bersini, con aval de la justicia provincial. Mientras realizaban una protesta pacífica, la policía detuvo violentamente a varios comuneros y comuneras, incluida una mujer con sus dos hijas pequeñas, un hombre que fue golpeado y llevado en ambulancia, y también el cacique de la comunidad, Néstor Jerez. Tras ser liberado, Jerez anunció una denuncia federal por la violación de sus derechos y una conferencia de prensa para dar a conocer lo que está ocurriendo en Jujuy. Hermanos, hermanas, habla el cacique del pueblo indígena de Cloya, este, quienes hemos sido hoy en la comunidad de origen tirquiza, violentados sistemáticamente todos nuestros derechos constitucionales, derechos humanos y la ley 26.160 por parte de la justicia de Gerardo Morales, quien es el, el, el autor intelectual de esta medida este, basada en la paz social que él propone para los usurpadores de los territorios ancestrales y en donde realmente responsabilizamos, como así también este el fiscal interviniente Maldonado, el fiscal general doctor Enrique Lelo Sánchez y también la jueza este, Ana María de Huerto Zapag tiene responsabilidad así que vamos a plantear una denuncia federal en donde vamos a convocarnos en la asamblea donde también este, vamos a ir acordando una conferencia de prensa para citar a todo el medio y hacerlo público esta denuncia de todos estos hechos que no ha tocado vivir en el día de hoy por parte de la justicia jujeña. Mientras tanto, el Instituto Nacional contra la Discriminación emitió ayer un comunicado pidiendo la liberación de los y las integrantes de la comunidad. Además, informó que el territorio en conflicto, unas 3.000 hectáreas, pertenece ancestralmente a esas familias y está reconocido por la Ley de Relevamiento Territorial 26.160 y por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y lo ocurrido en Jujuy tuvo eco en el Congreso Nacional. El diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky, apuntó al gobernador jujeño Gerardo Morales y pidió que el Gobierno Nacional actúe frente a lo sucedido. Esto decía al intervenir en la sesión donde el jefe de gabinete, Juan Mansur daba su informe periódico. Terminar con el discurso que estigmatiza, eso de hablar de los pseudo-mapuches, eso de hablar de los pueblos originarios como si fueran la escoria que no tiene que tener derechos es inadmisible hoy, hoy, ahora hace una hora y media desalojo de la comunidad Ocloya de Tilquiza en Jujuy, esto está pasando ahora cacique de la comunidad Ocloya detenido, otro llevado en ambulancia golpeado por la policía esto pasa en ese feudo donde milagro sala sigue presa esto pasa en una provincia donde se respetan los derechos de los blaquier eh algún día vamos a hablar de quién es blaquier y cuál es la vinculación que tiene Jujuy con el poder político de Jujuy ahí blaquier es un gran señor pero esta gente desalojada como si fueran animales lo denuncio y espero que las autoridades nacionales también se me nota de esto En en facebook facebook.com barrazarco argentina La inflación de agosto fue del 7% y ya es de casi el 80% interanual Según informó el INDEC, con la medición del mes pasado, el índice de precios al consumidor acumula un 56,4% en el año y un 78,5% en los últimos 12 meses En relación a julio, la inflación bajó 4 décimas, pero sigue estando muy por encima de las expectativas del gobierno Los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 7,1 el Gobierno Nacional impulsará la nulidad de las concesiones de peajes prorrogadas por el macrismo. Se trata de los accesos norte y oeste de la Ciudad de Buenos Aires que en 2018 fueron extendidas hasta 2030 con tarifas dolarizadas y una deuda de más de 800 millones de dólares a favor de las empresas con la excusa de evitar un juicio internacional. Para el actual gobierno se trata de un negociado en beneficio de las compañías y en contra del Estado y los usuarios. Vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández y al ministro de Obras Públicas Gabriel Catopodis al hacer este anuncio. Son contratos que a nuestro juicio les va a explicar el ministro con claridad absolutamente distorsivos que le han generado un enorme daño económico a la, al estado nacional y fundamentalmente a los usuarios una deuda este, para nosotros absolutamente injustificada una dolarización de un contrato este sin ningún elemento que este justifique o fundamente este la necesidad de dolarizar ese contrato cuando todos los contratos en la argentina estaban y están especificados y Eh, la prórroga del de convenio de concesión fueron de alguna manera la, la estructura con la que el gobierno en el 2018 le termina concediendo a estas empresas un, un privilegio extraordinario, una rentabilidad extraordinaria y para nosotros este conlleva todo esto, como les decía, a un negociado de los peajes adecuados que es absolutamente escandaloso y que el presidente de la nación me ha indicado iniciar las acciones legales, la, la acción de lesividad en eh, los tribunales este de contenciosos este administrativos federal que son los tribunales que corresponden para que sea la justicia la que declare la lesividad y la nulidad absoluta de este de este contrato. Cuando uno revisa este más en detalle el conjunto de de todo lo que se fue estableciendo en esa renegociación, realmente, bueno, lo único que encuentra es una renego renegociación a medida de las empresas. El presidente Alberto Fernández dijo también que aportarán la información de las auditorías realizadas a la causa penal que se abrió en 2019 contra los funcionarios de Juntos por el Cambio. En Río Negro se comenzará a producir cannabis con fines medicinales con participación de una organización canábica. Nos informa nuestra compañera Mayra Santa Cruz desde Radio Encuentro de Viedma. Río Negro será la séptima provincia en la que se producirá cannabis con fines medicinales, integrando la cadena productiva completa desde la plantación y extracción de aceites y resinas hasta la elaboración. Para ello se firmó un convenio de colaboración entre la Asociación Civil ciencias ativa el INTA y el Laboratorio Profarse de la provincia de Río Negro. Sí, hace muchos años que venimos eh, en este vínculo bien virtuoso, digamos, con el INTA, bien trabajando en conjunto eh, para no solo formular el proyecto, sino ejecutarlo y bueno. Gabriela Carsolari integra la Asociación Civil ciencias ativa Puntualmente... Eh, si faltaba, digamos, todo lo que es la parte de luego de la cosecha, no todo lo que es la poscosecha, eh, lo que es el procesado de las flores justamente para, como bien decís, hacer los eh, productos, dice, los diferentes productos que van a poder producir. Eh, Desde Ciencias Ativa destacan que en este proyecto se integre una organización con trayectoria en la temática, teniendo en cuenta que esas organizaciones que han sido históricamente criminalizadas, en esta etapa de desarrollo del cannabis están compitiendo con las empresas privadas. Esta articulación que hemos consolidado, público-privado, junto con eh realmente personas que, que que venimos trabajando hace mucho tiempo, militando la planta y demás, es algo que que, que se viene fomentando. Pero no así, hay apertura en todos lados. Eh, eh, el INTA no, ha, eh, no se ha vinculado con muchas otras ONG recién desde el año pasado, empezó a a intentar vincularse con otros, en otros puntos del país, me refiero, ¿no? Uh -huh. Hay mucha resistencia todavía y fundamentalmente hay muchas empresas también eh, vinculadas con gobiernos tanto municipales como provinciales que bueno, que de alguna manera no no no convocan a los cultivadores y a las cultivadoras, ¿no? Uh -huh. Por eso es muy importante que que bueno, que esto se no solo se a dar, sino que también estemos de eh, bueno, atentos y atentas y trabajando arduamente para que la nueva ley que se venga a regular, que se va a reglamentar, pueda trabajar en ese sentido, ¿no? Que haya justicia social y que se tomen en cuenta, digamos, ¿no? Justamente todas las personas que han sufrido eh, persecuciones y demás, ¿no? Y que hoy, a la al abrir esta industria, digamos, eh, obviamente que queremos ser parte. Y, y, uh -huh. y esa es un poco la la lucha que la que estamos, la que seguimos. Desde Radio Encuentro, en Viedma, Río Negro, informamos para Farco. Vamos ahora a La Plata, porque allí se inició una nueva edición de Teatro por la Identidad. Nos informa nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura. Buenos días Pepe y a la audiencia del informativo Farco. En La Plata comenzó la octava edición de Teatro por la Identidad. Se trata de una propuesta artística que acompaña la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo por la búsqueda de sus nietos y nietas que fueron secuestrados en la última dictadura militar. El ciclo se desarrollará hasta el próximo domingo y es una de las ramas de la cultura que apoya las consignas por memoria, verdad y justicia. Escuchamos a Marta Bugeolachi, parte de la Organización de Teatro por la Identidad. Y el teatro se, se instaló como como forma también de de militancia y de, y de búsqueda y y y es otra manera también de de visibilizar la búsqueda de las abuelas, seguir brigando por los derechos humanos y eh, que esto siga vigente, ¿no? Uh -huh. Mantener la memoria y y seguir ahí brigando por eso. Por... Uh -huh la memoria, la verdad y la justicia. La programación de este año cuenta con más de 30 obras en escena en más de 10 espacios culturales diferentes. La entrada a todos los eventos es libre y gratuita. Además de las distintas propuestas escénicas, la edición de este año también contará con dos talleres abiertos a todo público. La organizadora dijo también que la propuesta busca a una nueva generación, los hijos e hijas, de esos bebés secuestrados en dictadura. La búsqueda es la misma porque se buscan los nietos y las nietas claro. y, y también se buscan a los bisnietos porque vos pensás que, que esos nietos y esas nietas, esos niños que han sido apropiados, ahora son adultos, tienen más de 40 años claro. uh -huh. y, y muchos de, de ellos y de ellas eh, pueden llegar a tener hijos, hijas. Entonces también hay, hay una búsqueda de, de una cuarta generación. Las abuelas buscan a la tercera generación y a su vez esa generación tiene una cuarta generación que también está con la identidad cambiada. El domingo 18 será el cierre del evento con la participación de Hugo Figueras y Laversuit. Reportó Gabriel Robledo desde Radio Futura de La Plata para el informativo Farco